Cronista de Exteriores, Mauro Monteiro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa, sobre la calle Mitre, frente a la Dirección de Comercio y Servicios que depende del municipio local, porque como veníamos anunciando y también lo habían anunciado desde la UTT, se está realizando el feriazo de la UTT frente a la Dirección de Comercio por la situación que ocurrió en el almacén de la UTT, donde、eh, a través de una denuncia que recibió la Municipalidad de Santa Rosa, Lo que hicieron fue hacer, un, entre comillas, un cierre provisorio para este, incautar algunos alimentos que supuestamente no estaban en condiciones de ser vendidos, y es por eso que están pidiendo desde la UTT que retiren esa, este, esa decisión que tomó el municipio, que todavía no l o han hecho, y sí、si、lo que pretenden desde la Unión de Trabajadores de la Tierra es que este tema este, también lo trate el Consejo d e l i b e r a n t e en estos días. Por eso es que. Han presentado un descargo en, en, la, este, en faltas, en la, en la dirección de faltas del municipio, pero ahora están presentando, la idea es presentar un proyecto para que desde el Consejo también se trate este tema que ha sucedido con eh, eh, el almacén de la UTT. Están aquí algunos referentes de la, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, como. Este, Iñaki Esconda, que lo escuchábamos hace unos días aquí en Radio Carmes, y también una productora que, y también estudiantes, que es Antonia Jara, Antonia Jara. Y lo que están haciendo acá es ofertando todo lo que venden en el Alcén de la UTT que queda sobre la calle Pellegrini. Hay z a p a l l o banco a 900 pesos, hay un,、eh, un kilo de hierba, ahí estaban mirando los precios, bien para decirles por si alguien está escuchando y tiene ganas de venirse para acá, para la calle、eh, Pellegrini. Eh, harina a dos mil pesos, también la y e r b a el kilo de y e r b a a cinco mil pesos y la cebolla a mil doscientos pesos el kilo, miel también están vendiendo y leche. Todos estos productos que se venden en, la, en el almacén ahora lo están vendiendo en la calle. Por supuesto que tiene que ver con un reclamo, pero también es、eh, la venta que hacen desde la Unión de Trabajadores de la Tierra. Ahora lo que pretenden es primero que Este, quiten esa, esa denuncia que le hicieron al, al almacén, pero también es que、eh, lo deriven al Consejo Deliberante, que este tema que tiene que ver con esta denuncia también lo trate el Consejo Deliberante. i n y q u e Sponde está hablando con otro medio de comunicación, nos vamos a acercar un ratito para ver qué dice. A ver. La asociación de familias productoras más grande del país somos alrededor de 25.000 familias y acá en La Pampa estamos, somos una de las UTT más nuevas, digamos. Somos grupitos de productores en distintas localidades, porque ya de por sí la provincia no es muy grande、eh, y el sector nuestro es un sector que está muy golpeado y que no, no tiene acceso a lo que debería tener acceso para poder expandirse más. Pero bueno, poco a poco hemos ido generando grupos de productores en Luigi, en Toay, en Santa Rosa. Estamos laborando también en articulación con cooperativas de productores en general Pico. Estamos en contacto con familias productoras. De Santa Isabel, de la Reforma. Bueno, venimos laborando también, no solamente con el campo de los pequeños productores, sino también con el campo medio, que le decimos nosotros, y así como están los campos de 500, 600 hectáreas que fumigan, también están los que producen de forma agroecológica. Son muy poquitas las experiencias, pero las hay, y con esos que también son compañeros estamos empezando a comercializar las, las carnes de, de lechón, de, de novillo, pollos, etc. No Espera que nos r no. e e l Esperamos que nos reciba a Chely o que de mínima anulen las actas que nos labraron y que el Consejo Deliberante、eh, tome este reclamo y cree normativas que se adecúen a nuestro sector. ¿Para ir al Consejo Deliberante? Vamos a ir también al Consejo en estos días, vamos a presentar las notas formalmente como corresponden y también el descargo en el juzgado de falta. Las actas i g u e n vigentes, Iñaki. Buen día, estamos en vivo para la red de k e r m e s Hola, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Sí, por el momento siguen vigentes, no nos han informado nada de que las van a anular, pero bueno, esperamos que ahora con esta acción, que ha cobrado mucha visibilidad y ha tenido el acompañamiento de muchas organizaciones, sobre todo de la gente de a pie, que siempre nos ha bancado en los feriazos, en los nodos, en las compras comunitarias, en la s feria, s en el mismo almacén. Bueno, esperamos que eso, tengan la voluntad política de anular esas actas que nos labraron y que trabajen para crear normativas nuevas para nuestro sector. ¿La darlo al Consejo Deliberante con qué idea? Con la idea de que el municipio de Santa Rosa, y no solamente de la ciudad, sino de las otras 79 localidades de la provincia, empiecen a adaptar las normativas,、eh, perdón, empiecen a adaptar la Ley Provincial 3298, que es la de. Promoción de la producción agroecológica, adapten esa ley provincial a normativas municipales que contemplen、eh, la, el tipo de producciones que tenemos nosotros, el tipo de escala, las formas agroecológicas que no utilizan ningún insumo industrial, que producimos nosotros mismos de forma natural nuestros propios bioinsumos. Bueno,、eh, nuestra forma de trabajar, de producir alimentos sanos, queremos que. Que se avance en esas normativas, porque insistimos, nos quieren poner a nosotros en un lugar de ilegalidad, cuando en realidad es el Estado provincial el que está incurriendo en ilegalidad porque hace cinco años que no aplican las leyes que ya están aprobadas. Eh, Iñaki, eh, también presentaron algo en el jugado z de faltas, un, hicieron una presentación ahí. Sí, ayer nos acercamos,、eh, no logramos hablar con el juez, pero sí con la, el, el siguiente, digamos, que es Darío, que está en la parte de bromatología de, de, de, del área del jugado z de faltas.、Eh, bueno, él nos sugirió que hagamos un descargo y, bueno, es lo que vamos a hacer. Antes de presentar ese descargo, vamos a presentar、eh, la nota en el Consejo Deliberante, también para que el juzgado, porque son ocho días que nos dieron, para que el juzgado tenga que esperar a que el Consejo Deliberante se expida y nos dé más tiempo para resolver esta cuestión. Simplemente lo que queremos es que nos dejen trabajar. Es la primera vez que t i e n e un cortocircuito con esta gestión de Luciano de Nápoles por esta cuestión puntual. Ya lo han tenido en otro s momento. ¿Cómo s han trabajado hasta ahora? Por la cuestión de la comercialización propiamente dicha, sí. También vamos de paso a hacer público algo que jamás hicimos, pero que vamos a aprovechar el momento para hacerlo. Cuando nosotros, en el momento más álgido de la lucha reclamando la luz eléctrica para las familias del barrio El Amanecer, nosotros teníamos un puesto UTT en el mercado municipal. En ese momento, Nahuel Levallin, u e s t r o referente nacional, era el presidente del mercado central a nivel nacional. Bancamos muy fuerte el mercado municipal con alimentos que llegaban por toneladas, por toneladas todas las semanas, y en ese contexto en el que estábamos reclamando, nos echaron del mercado municipal y nos sacaron el puesto UTT. Eso jamás salió por la prensa porque nosotros decidimos en ese momento no hacerlo público porque no queríamos desviar el foco de atención, porque lo que queríamos era que llegue la luz al barrio, que es lo que está pasando ahora después de tanta lucha. Pero bueno, ahora estamos en un momento distinto donde entendemos que el municipio, lamentablemente, porque hay muchas cosas que se pueden valorar de la gestión municipal, pero lamentablemente y con mucho dolor estamos viendo que en algunos aspectos se están alineando a la crueldad que propone mi ley con los laburantes. Y no puede ser que gobiernos que se dicen progresistas, opositores a, a, al, al oficialismo que hoy nos desgobierna,、eh, tengan estas actitudes con los laburantes, pero no solamente con la UTT. Están metiendo también con, con otros sectores que laburan, con otras ferias, con vendedores ambulantes. No está bueno lo que están haciendo, no está bueno. Iñaki, Muchas gracias. A ustedes, un gran abrazo. Y Ñaki Esponda,、eh, parte de la UTT en este feriazo que están haciendo acá en el centro de Santa Rosa y también este, haciendo público una situación que hasta ahora la tenían guardada、eh, desde la UTT, este, asegurando que lo sacaron. Del mercado este, municipal, que después lo que hizo, hizo la, la gestión del Museo de n a p o l i es inaugurar el mercado concentrador, que es o es un mercado más mayorista, pero el mercado municipal, que es de minorista, que habitualmente está en algunos barrios, pero también está sobre la ruta nacional 35, de, según denunciaron desde, el, desde la UTT, lo sacaron del lugar y ya no tienen ese lugar desde el, el almacén de la UTT. Así que veremos qué sucede. La cosa es que están esperando que. Eh, levanten las actas de parte de la, de la Dirección de Servicios y Comercio que tiene la municipalidad y también trasladar este problema directamente al Consejo Deliberante, a ver si pueden hacer fuerza desde ahí para que esto no vuelva a suceder. ¿No hay, Maurito, todavía ahí que se vea presencia institucional, ¿no? Quiero decir, de alguna organización, partido político, Consejo Deliberante. No, hasta ahora no. Acá hay acompañamientos de algunos vecinos que se acercan a comprar algunos. Unos productos que están este, eh, eh, en, en algunas mesas que están acá que han este, organizado frente a la dirección de, de comercio, pero no hay nadie que se haya acercado ni de, de, ni de la dirección de comercio ni de otros organismos de la, de la municipalidad.、Eh, no pueden dejar de ver que hay un feriazo en la vereda, digo desde la dirección de comercio. En el caso de que se quieran acercar, veremos si lo que están pidiendo que es levantar las actas. Lo hacen después que levanten este feriazo. Mientras tanto, por ahora, en esta, hace un ratito nada más, que están hace, hace una, una media hora, nadie se ha acercado. Bien, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, hablaba con Iñaki Esponda en el feriazo que está haciendo la UTT para rechazar esta medida que les impide vender en el almacén.